luminarias questique. como Errol Flynn Michelle Simón Edward por uh, ok, ok, oh, okay. una ciudad mejor Una realización nacional No quiere esto, no quiere, quiere la paz <Metallica> <falou> Yucky <Olympics> <debate> <understanding> Pulpy Semana corta esta, ching. ¿eh? Como por la mía. Día para yo el palki la semana. Oh, ahí está. Semana más corta del año. Seguro que fue culpa del... No está sonando tu micrófono? <risa> Golpéalo atrás. Hola, hola. Ahí estábamos. Oh. Decía que esos seguramente... equipos en perfecto estado. Le estaba echando la culpa a los redes de tener menos días en la <risa> semana. si <risa> sí. Y el micrófono ya no me, no me anduvo porque tiene un censurador metido Exacto. entre sus elementos. Claro que sí. ¿Qué pasa, Billy? No ¿Estás preparado para esta semana tan corta? No, no, no Vas a tener que concentrar todo tu talento Ya tenés preparado lo de mañana Estamos esperando a Nacho Y a Redigonda Que Redigonda viene a pata hacia aquí Porque estuvo en una reunión muy amena Eso dirás vos. ¿Fue a menos? Fue muy. ¿Redigonda va a menos? Redigonda fue a menos Como siempre era una reunión con mayoría de mujeres y nosotros dos. Mentira, oh, cuando pasa eso? había tres para cada uno. ¿Tres? Y nos quedamos con nada, obvio, como siempre. Había seis mujeres. No. ¿Tu pareja era ready? Era, era no, no, de ninguna manera. ¿Qué, eran las dos que te ¿Tú? tocaban? No, sabemos porque no, no hicimos la división. No te tocó ninguna. No me tocó ninguna. Durante toda la noche... No, no me te te tocó, tocó. No. Y, bueno. ¿Le tenían alguna? No. Pero bueno, Vamos. Que uno uno cuando pero eh. ustedes no ven, pero está mur, está con los labios, está pronunciando que es mudo el nombre de una. Ah, sí, sí. Ah. Claro. Eso digo un nombre <risa> y yo hice toda la descripción para decir el nombre de cuan... oh, ¿Te sabés, a miedo? Era, tenía miedo de hacer un murmullo que sonara algún nombre post, entonces. Ah, claro, porque además ni sabéis <risa> decir. Bueno, Laura. Estamos. Hoy Laura, Segura, Laura emilia la, la, la nariz de botón la paulina nariz botón cheville qué ah, buenos auriculares los que tenés hoy los Philips. Ah, quedan hacen juego conmigo son de acá de la casa o son tuyos están arriba del escritorio va arriba de acá no sé. bueno esta semana y que este día en realidad porque ni vamos a llamar la semana esta Pero vamos la... a llamarlo par de vamos a hacerlo fin de semana pues son dos días no, no tiene la semana de volumen Medio semana o lo que sea semana de la bandera semana de la bandera Tú una semana. La semana de festejos Vamos a arrancar obviamente con algo que no tiene nada que ver con la bandera ¿Y el, el, ni con Argentina. Y el que vamos a presentar y todo eso va a ser dos días, ¿no más? No, no, presentar disco. Ah, vamos ah. a presentar Semas por separados. Semas, Semas. no están buenos los discos por eso. No, claro. Y, no, y, no. ¿Qué vas a presentar? Un disco en dos días. No, no vale la pena. Separado de calle esta para esta, agradecer sí. lo de lo de York. ¿Lo di? De? Lo del, del cantante Rey de Rioja. ¿Ah, ¿Así? De siempre. Digo, eh, eh, vos alto. Bien, eh. ¿Te reconocieron por pues? Vez, ¿Se dio finalmente el sueño de todos? No. ¿Te dijeron? Bien, por el disco ruijo. dijiste, sí, me encantó, lo traje, es buenísimo. <risa> lo traje, lo traje, el traje porque... lo traje, lo conseguí, lo hablé más, con, con Tom. Su tiempo. <risa> sí, me lo pasó ahí tonto. Sí, en julio se sale ese disco. Sí, todavía no sé. No sé cómo hace Martín. Y no me puede conseguir el tema de Lona. La internet. <risa> son tarados y como te esforzan sí, si alguno alguno es. de nuestros oyentes tiene un tema de una chica francesa que se llama jonah el perfecto con el Le el mundo perfecto a billy porque es, va, no, no existe eh, eso. Si, no pero lo bajaste una venosa chanta quiero el tema es bueno no importa hoy vamos a arrancar es que que no importa. con una banda que se llama voice of scandinavia escandinavia que es Boys una de nuestras zonas de es, es, es una de nuestras zonas preferidas del planeta escandinavia una de las regiones favoritas de los interesados de y Sí, hace un par de semanas presentamos una banda heavy metal de escandinavia que ganó el el concurso de la canción europea que es un rolito claro Después, no de... que era una banda de heavy metal pero muy muy muy muy payasesca y que ganaron son de finlandia y hoy tenemos otra la tierra banda de los finales ¿Qué? Sí. La tierra de Shirley Lindman, ¿no? No, fin. Peter Pan vive en Neverland, claro, Peter, bo, bo, bo, bo. exacto. Eso. Bueno, ya Boys of Scandinavia, los chicos de Escandinavia y que es una banda que no, no existía como banda. En realidad se juntaron en un momento para decir, bueno, vamos a hacer un tema para un corto que en realidad tampoco funcionaba como un corto no funcionaba como un cortometraje sino como una especie de instalación viste que le dicen instalación cuando hacen alguna cosa de arte cuando ponen un cortometraje en en lupeado, ¿Eh? así una y otra vez pero en un museo mm -hmm. bueno exacto entonces para acompañar al nombre entonces una instalación artística que la, esta instalación era a ver digamos a ver pusieron como un montonazo de cámaras dije, como un montonazo, ¿sí? Pusieron un montonazo Ojo, de cámaras vos, vos siempre de, de fotografía, cámaras de foto, en, um, en varios ah. bares finlandeses, así que estaban de moda, ¿sí? Entonces apuntaban todas las cámaras mirando para un solo lado, sí. una al lado de otra, tic tic tic tic, tic. matriz. Claro, todas cámaras apuntando por un lado y sacaron fotos todas al mismo momento. Claro. Entonces después se hicieron como una animación donde vos te vas moviendo que en realidad lo que estás viendo es a través de las fotos como el efecto de la bala en Ma matrix de, sí donde giras claro ya, exacto entonces eso. hacen como eso pero es un instante en un bar de moda de finlandia bueno. en varios en varios bares Al, lo hicieron y, pero dónde sacaba poner tanta cosa y bueno tenían un montón de cámaras de foto y lo hicieron pero no, es, no, es, no, es, no es pavada es que está genial entonces de nada, después eh. lo que hicieron bueno, es usar sí. ese mismo Sí, sí, todo así se va comiendo y una cosa se transforma en la otra. Entonces usaron ese mismo corto para los que los tipos hicieron la música lo usaron como videoclip los tipos para ah, su obvio. tema para sacarlo editado y entonces... claro y entonces se transformó de pasar un tema que hicieron simplemente para una instalación sí. de, de arte en un claro. museo A un se bien transformó bien. en un videoclip y, y un se tema. transformó en un hit. En Finlandia, que el tema estuvo número uno en los rankings de música dance. Pero el allá. tema está bueno. El tema está buenísimo, obviamente. Si no, no estaría acá. Y además, eh, era el tema donde explotaba así los boliches. Pero no es tan así. Es un tema más. tiene de una mezcla. Lo, lo, lo me Entre lo ¿No Lunch. Lunch. No. Dinner. No, no, no, no, no. No tiene esa onda. Zapper. Es más ochentero. Eh, eh, y lo, lo, lo describen como una mezcla entre joy division y bauhaus El es una brunch, cosa que no tiene nada brunch. que ver que no sería hit acá jamás pero que en Sh finlandia la gente tiene un gusto muy particular y lo transformó The en un éxito es oscurito es exacto es pues of scandinavia haciendo worse than a girl, peor que una pendeja worse than a jubeiro 8204 el teléfono yolkipalki arroba punto com, la dirección de correo electrónico melcaliente la... caliente el caliente mail hot donde pueden mandar sus fotos en pelotas y yolkipalki la página web donde pueden escuchar todos los programas de yolkipalki a partir de las 2 de la mañana exacto claro hoy el de hoy lo pueden escuchar a partir de las 2 de la mañana si quieren Ahora pueden apagar la radio y escuchar el de ayer. Archive. No, el de ayer. No. .org, chequeen ahí directamente. ¿Qué claro. Es como los partidos <ríe> del mundial que si lo ves a la tarde lo relata uno y si lo querés ver en TSP con otro relato tenés que esperar hasta claro. la noche Te, te comes a un garaufalón. Las de la, Ahora. la mañana lo conduce el sí. un estudio, y es la única noticia que nos va a importar hoy. Eso. Un estudio dice que el panda, el oso, gigante. No el antivirus. No. Podría estar no en peligro de extinción. Es una mentira. Es una mentira. O sea que los pandas van a dominar el mundo finalmente. O sea que todas esas remeras que vos te compraste de la porquería de esta Argentina. <risa> que... <risa> el el domingo. Uh -huh. El domingo en Los Simpsons, en el capítulo de Los Simpsons que hacía mucho que no lo veía. hubo Un chiste con un panda que me hizo reír en voz alta. Contalo. No, no lo voy a contar. Mírenlo cuando lo repitan. Pero realmente me ese reía en alta, hacía mucho que no me reía en alta con los Simpsons. Puede que los pandas gigantes no se encuentren en peligro de extinción como se cree, según el nuevo estudio chino británico, que señala que podría haber el doble de ejemplares de lo que inicialmente se pensó viviendo en su hábitat chino natural. Sí, es chino británico. Fue respaldada por una fábrica de carteras de oso. Los <risa> <De man. risa> tenemos todos nosotros, serán mostrados Exilio. paulatinamente Ex ese era gracias es un animal muy cabrón el pan solo el que tiene un perfil muy bajo evidentemente de entrada Sí. Muerde, muerde es un bicho que muerde pero porque necesita afilar sus dientes para comer las plantas de bambola claro pero vos lo ves y es humano para poder desarrollar su hábito vegetariano pues es, es simpático pero no es un oso Los pero esos son cabrones. Es blanco con manchita, lindo. Claro, vos decís, es como un dálmata pero gordito. Y no, te muerdes si te acercas. La comunidad panda ha decidido revertir esto Mira. de su perfil bajo y salir a demostrar que son muchos, que pueden copar cualquier estadio sí. y hacer fondo blanco de lo que sea. ¿Para quién hinchan? Una familia de California se encontró este oso salvaje al llegar a casa. No, el animal bajó de y las montañas buscando ah, un veo. lugar donde combatir el calor y lo partimos en esta piscina los valientes propietarios grabaron al animal de 90 kilos nadando y llamaron Mi a la auricular policía, tiene vincha, no se, separar. se inyectaron un tranquilizante y lo devolvieron a su hábitat Uy, ahora no entendimos la parte buena que era no. la inyección y los tranquilizantes lo devolvieron a su hábitat, eso lo entendí. que era la fábrica de carteras claro. Claro. Quiero, quiero ver el señor haciendo un comentario a lo que no escuchó. <risa> Teníamos un oso que se metió en la pileta de unos Quiero vecinos. Que la idea de Rey se pongan la pila y consigan un auricular para Red Vengo una, una vez a la semana, ¿no? Y no puedo andar haciendo muchas, eh, muchos requerimientos, pero yo creo que me lo merezco. Hasta ahora los científicos. Los científicos pensaban que existían 1.590 pandas en todo el mundo. En reservas de las montañas de China, los pandas, una de las especies más esquivas y con mayor peligro de extinción del mundo, dependen del bambú, como ya llamó... hemos dicho. Sí. La mafia del bambú, como los yakuza. Claro, son conocidos en el barrio como la mafia del bambú. Incluso lo usan como si fueran Donatello. Claro, no te dejan acercarte ver, al bambú. Chum. No te puedes acercarte. Es de los colas, anocalipto, cual Y uh -huh. otro el koala un animal que no son lo veces... mismo son los ah, es para simpático. mí no son animales son logotipos y la no, ballena del animados luz. la ballena también o sea que el che guevara <risa> claro también es un Mira. logotipo <risa> un icono de windows uh. ¿Qué ¿Qué era che era? claro teníamos el, el otro que está en extinción El panda entonces, el, el bambú. Sí. El, el australianito este, el wallaby. ¿El wallaby? ¿El coala? ¿El eucarito? El che, un habano. La fal. Claro. El che, la fal. Se cuelga de habano. A la fal, a la, la actriz. Claro. Si supiera el nombre de la actriz. Carolina. Carolina Fal. Bruford sostuvo que los científicos cuyos descubrimientos Bruford Bruford está el con Harry Potter, ahí, uno de los <ríe> amigos de Harry Potter. Sostuvo que los científicos cuyos descubrimientos serán publicados el martes. Fíjate la anticipación de este no, programa. ¿eh? En el diario académico Current Biology se tropezaron con este aumento de población. ¿Puta había más de pandas mientras estudiaban los movimientos del macho y la hembra y sus instintos, perdón, territoriales para entender su comportamiento. Yo no leer. Los filmaban. Ahí está. Mientras se dieron cuenta que garchaban como conejos. Los pandas. dijeron, no madre, pero entonces no hay tampoco. ¿Dónde están todos los pandas que faltan en el mundo? Los pandas aprendieron a abortar. Un panda tirándose. ¡Pum! De pandas al piso con el bambú sí, sí con el bambú, el bambú claro. sí, sí, sí. Ay, sí los precursores también de un montón de juguetes sexuales los pandas. claro, de hecho lo que filmaban yo calculo habrán sido videos claro. para el creciente mercado de zoofílicos europeos sí, sí y chinorris el panda y el bambú o son sea, las porno, no sé con eso los bambú de goma que se compran entre los pandas claro. chiste malo por favor En China ese tema no es, tabú, ese tema es bambú bueno. Me cayó simpático Así. es Simpático como te cae un panda que por ejemplo hace ese chiste. A mí me gustaría que llame un panda indignado. Oh, mis helados son ricos. <risa> ¿Lo podemos llamar el panda redionda? Dale. No, por favor. Sí, sí. Así filmando porno se han descubierto montones de hallazgos, más bien periodísticos. Y los oímos momentos más de 300 mil focas están siendo masacradas en canadá para comercializar sus cucharas. están sufriendo España, las focas el lince ibérico el oso. <risa> no, no es una el lobo, la cigüeña lo negra lo lo lo matan huesos del son algunos ejemplos de especies en peligro de extinción y sufren y el kiwi no es una especie en extinción oh. ojalá pero que cuando vino rico. Vino a a un pan, en realidad una foca Sí. ¿Te cuenta de eso? Pero no, dijo foca. La foca hawaiana, es la a mí, que a mí el kiwi me molesta la, la textura a la vista. Me... Sí, suena como que uno lo va a comer y te va a raspar. Sí, tiene pinta de que te va a traer 15 alfileres. No, tiene pinta de que me voy a comer un macho. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? Básicamente. Explícalo, explícalo. No seguimos viendo las fotos de Teta de miles oh, para, para a reportar seguimos, a su no. nuestra heterosexualidad. <risas> Los científicos de la Universidad de Cardiff del Reino Unido y la Academia China de Ciencias creen ahora que podría haber hasta 3000 ejemplares en el lugar, después de que un nuevo método de investigación que utilizan el perfil de ADN extraído de las heces del panda revelase que existía más del doble de número estimado en la sí. reserva. Los rosarinos heces, se comen las heces. Por heces quiere decir mierda, caca de panda. Exactamente, estudiando la caca de los pandas, que después se transforma en helado, unos helados riquísimos. Exacto, es que han descubierto Ustedes que hay más de... Un... Vieron, che, pero esta, este parque todo cagado no me lo pueden cagar <risa> nada más que mil... <risa> claro. mil pandas ¿Qué tiene que cagar? ¿Más de mil pandas? están comiendo mucho o son más? Entonces tuvieron el ADN de las... y resolvieron eso Pero ¿cómo convence un científico a un oso panda de que le entregue su caca para estudiarla en su ADN? Obviamente cantando una tiernísima cancioneta En estos momentos. No, Más la otra. Dame caca. Yeah. Dame caca. Dámelo. Se lo piden de buena manera. Es el jugador de fútbol, dame caca. Dame caca. Yeah. No era tan bueno. Es claro. Es como el rito de apareamiento, pero de una toma caca. de muestra de caca. Dame cacao, dámelo que yo deseo. Eso es lo que cantan también los, y los holandeses. Claro. No, los chinos. Bueno, Chino -británicos, eh, los chino-británicos. Los sí. chinos británicos Y dándonos cacas los unos a los otros, nos sí. vamos a escuchar una canción de verdad. Nos vamos a escuchar sí. el no especial de esta semana, que en realidad vamos a hacer toda Pará. la semana canciones. Lo no nuevas lo no especial lo hace más especial obviamente porque se transforma en no especial eh, son canciones nuevas en vez de tener un tema vamos a el tema de esta semana son canciones medianamente nuevas que hemos pasado o no hemos pasado en sholky palki así que vamos a no recordar son o conocer no tiene absolutamente ningún sentido lo que estoy diciendo wolf madre haciendo white unicorn y después branson haciendo no va dances Anymore en el no especial de Sholky Palki de no, esta semana. Dancing. Pita o Karina Masoco Larito o Pamela David Sofía Samolo o Jardín Stewart Sofía Gala o Celeste Sir Florencia Pena o Florencia Bertotti Natalia Oreiro o González Valeria Lincho Patricia Sosa Mónica Ayos o Barreto Sholky Palky o Ariel Bursico Sí, has elegido bien Turn it up, let it go Take it in until you feel it Take control baby You baby. want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 Yo di mundo de canción yo di mundo de canción yo di de de mundo de canción El chito, le gusta cantar Ajena, chito, tu nie Está bien. Mientras Nacho sigue buscando dónde Yo figura en el diario, ¿dónde su nombre, acá. no, no es un diario, no es un diario de verdad eso. Un diario, un diario de, de, de hippie comunista. <risa> ¿Cuál? Este, ¿Y qué? Ah, Vos ¿Luego ¿vos le paga una publicidad al diario de hippie comunista? Vienes. Yo no pago nada. Vienes, vienes, no el vienes. Viene el 20. No, pero esto es problema de ustedes, che. Y viene el 30, no, no, bueno, no, yo no, no, no quiero opinar de eso, eso es cosas que no me, no me corresponden a mí, que se encarguen de. Bueno, después, después, segu, después seguimos con este Nosotros tema. Nosotros agarramos, agarramos el morochito, más morochito, encontramos 5 pesos para que no haga esto. <risa> Está muy bien. Después se viene el tema este de la fiesta de PX. Pero antes, seguí Nacho con tu recorrido. Eh, recordarnos de qué se trataba recordamos más o menos un poquitín claro. un poquitín eh, porque a marto que más cosas claro que sí. eh, estamos viviendo geográficamente que eh, arrancando de un oh, que esto todas espacio las veces que temporal vengo. es un recorrido espacio temporal eh, desde espacio tiempo eh, desde ¿De dónde era? españa Exacto. argentina Eh, si, si trazamos una línea y podemos viajar en micro Claro En el medio, eh, que nos íbamos a encontrar siguiendo esta ruta? Más o menos Claro Más o menos La semana pasada pasamos del lado de España eh, Aviador Aviador-Dro Sí Y el lado de Argentina, eh, Virus Estamos claro. hablando de los 80 el en ese los caso 80. Bueno, me pasó que que bueno, estaba desde el lado de España sí. y estaba viajando para acá, ¿no? Y me quedé dormido y me pasé una estación. ¿Cuál te pasaste? Me pasé la estación de... Yo me tenía que bajar en La Monja Enana. La Monja. Que enana? es una banda de tecnopop eh, española. Sí. Que hizo una gira con eh, con el Aviador Dro en el, en el año 2000, así. Cuando volvió cuando el Aviador Dro hizo una gira y se llamó Qué mutada. Y era una bizarreada en la cual tocaban bandas que, era, que eran bizarras, y y tocaba en el Ayardro, que hay un, un clásico en tecnopop. ¿Sabés a quién era? suelen invitar a esas fiestas bizarreadas? A Lucho Avilés No, a Luisito águiles no, A, a Lucho Luis Aguilés no sé. A Luis Aguilé, y a todos esos. Yo ¿no? No, no so no es bien. invitado siempre. ¿Cómo que no sabes? No sé quién no. Yo vengo a hablar de otra cosa. Eh, Bueno nada, me quedé dormir, me, me quedé dormir, me ¿Eh? pasé, me pasé porque tuve tu un problema con el, con el MP3, así que preferí seguir durmiendo. está bien Y bueno, nada, tipo en el 2002 dos años después de la gira de llamó que mutada, eh, eh, editó un disco nuevo de la monjerana, que ahora no me acuerdo el nombre, y justo ese mismo año, para el mismo sello que es Elefant Records, editaba el primer largo recuperación la una banda española mucho, muy bonita, yo creo que una de las que más me ha gustado. Elecan. No Ah, ah porque te, te, te le can? Ni ahí ah. Pero me causa mucha gracia A todos creo sí, que me causa sí. gracia me <ríe> Como un cariño sí. muy gracioso, La gracioso. de Nana también es muy graciosa <ríe> Pero bueno Esta no es tan graciosa y es una masa y, y bueno Nada, la traje para que la escuchemos de aquel lado Viniendo para acá Ya a una estación de llegar Prácticamente eh, La banda se llama Juniper Moon Es una banda así ah. de, de, de punk pop Que cantan unas chicas y me y sacaron bueno, un solo disco largo que se llamó solo por una sonrisa que, que nada, que es un discazo sí, es una banda es que le largo, le daban, le daban bastante hacia, ¿no? promo en, en la revista Rock, Sound, Rock que, Sound que era una revista que llegaba acá con seis meses de bueno. retraso Una española que venía con un CD, que no, ahora no. Ah, y el CD no era el hijo más, porque sí. con seis meses de retraso algo claro. tenía que estar por parir. Sí, sí. Bueno. Pero era se sextomesino. No, sí, en se realidad lo que, me, muerto. lo que me he dado cuenta es que en realidad las revistas españolas le dan a cualquier pelotudo. Sí, sí. Onda, onda, yo también estaba viendo una revista Rock de luz y así cualquier gira. En nah. cualquier momento salgo en la, en la tapa de el rock sound, <ríe> así. Así, Chito muestra, muestra el, el, el, el hemorroide. Bueno vamos a escuchar Juniper Moon, el tema se llama Volverás y es, esta, esta versión es de, no del disco sino de un 7 pulgadas que sacaron también por el mismo sello y nada 7 es, pulgadas es en vinilo es en vinilo ¡Volverás! la gente ya lo sabe Ey, no, pero algunos a lo mejor vos tenés, vos siete pulgadas. la gente como que son unos pelotudos y porque son un montón unos pelotudos bueno. pero hay que Hay que aclarar por las dudas, porque hay gente que pone un 7 vinilo en un reproductor de CD o de DVD y después hace cagada. Y, de y se le rompe todo. Hay, hay uno que lee O no, le funciona y es un genio. De... Claro. claro. Y pero, hay no, que pero hay uno que lee vinilo que es claro, con láser, No te lastima los discos. Lo, lo que ha de salir. Okay. No sé si alguien tiene uno para regalarme, me llama al 411 -8204. Exacto. terminaba y ahora <risa> vamos a llegar a dónde a la Argentina No, claro nada todavía no llegamos. es como que no, ah, claro. haciendo un pedacito de cada lado claro es como vamos haciendo las rutas como hacen las autopistas hacen un cacho arrancando de Córdoba y un cacho arrancando de Rosario y va llegando y al medio después al final es el medio siempre es como es como comer un pancho lo de, de las dos puntas como una empanada Hay gente que come las empanadas de las dos puntas y ah, después llega al medio. Ah, bueno, yo ponía las medianunas, le saco las puntas. Y claro. como lo del medio y después como las puntas, pues eso no me ¿No? gusta. Hay mucha gente que hace eso. Hay gente que la desarma, saca todas las capitas a las medianunas. La desarma, ah, la, las... le da la enrollada. Esa gente... Es que como una... Yo hago eso con las palmeritas. No. Es más jodido. Hacer las palmeritas? Con las ah. eso, eso no se hace con las palmeritas. Eso hace ¿Sí? Lisandro con las palmeritas. <ríe> es la mansita rellena el sábado primero una tapita como la tapita sol y después me como la otra que tiene toda la crema arriba mentira ¿Eso es, no se ¿Eso es, en una es lo menos original es lo menos original odio soy el más choto de todo acá se mostró que el más choto de todo por más vil japonés que vea Sí, boludo vivís en una publicidad de oreo ¿Sabes? en este momento estoy en alemania no estoy acá y claro vivís <risas> en de estar en alemania después le da la leche al perro pero están filmadas en sí. Mejarequito. Y cuando necesito evacuar me tomo un yogurcer. <risa> es para mejorar el tránsito lento. Sí, sí, sí. Yo no sé qué es el tránsito lento. En Santa Fe les ¿no? daban cuando se las inundaciones, les daban ser Les a hacer el tránsito lento. <risa> bueno, Nacho, ¿y de acá qué? Los Nada. más grandes. De, volviendo. mirando yendo No, de, que mira. Yendo de este lado para allá, hay unos pasados virus. Era, yo tenía que, que, que pasar eh, paso obligado eh, uh -huh. de virus a, a la modernidad eh, O, oh, oh, me desconecté en el auricular Ahí, ahí me lo volvieron a poner eh, Paso, no, no, no sé si obligado Banda Tecnopop, así, muy, muy virus eh, Una anda que a mí sinceramente me gusta mucho Habla <risa> muy interesante <risa> Hablo, ese anda que me gusta mucho, más allá de que yo conozca a los pibes Eh, es, es, es Maradona es el Maradona eso. de la música claro, claro porque el Diego Maradona el día de no. la música nada en realidad, en realidad más o menos realidad eh, hay que promocionar la fiesta del viernes claro, el, no, eh, her, her, el viernes sí. no, no, eh, eh. Matilda tiene sus propias figuritas y álbum no acá, acá, acá. no no porque eh, Miranda tiene sus figuritas ahora Matilda tiene figuritas pero o sea, no, si no tienes figurita no sos top, Nacho, es así. La próxima, el próximo miércoles yo no quiero que esté este tipo. Bueno, no, no no, no basta, no, no ¿Por basta? qué, loco. Vamos a ser así, el que está más pelado de todos se queda afuera en el micro. <risa> no. No, por la no, edad. Mira, no, mira. Se premia con, no, no, no con la edad no, no Se premia con la edad. Yo tengo 34 años. Es en términos absolutos. Desde si que ustedes me conocieron tengo 19 años. cuánto fue <risa> eso? Sí, tengo 15. Contad de la fiesta del viernes. El viernes eh, en el Galpón 11 no hay una fiesta, hay un recital. Bueno, un recital. Pero una creo. fiesta. Es obvio. Eh, sí, una, una barbaridad. Un sello recopado de acá de Rocío, sí, se llama Reventa eh, X. Eh, Casi te olvidas. Sí, sí, pues, me, me recuerdo. Te echaban. Eh, uh, tocan, sí, sí, sí. tocan los sinapsis, toca Juani y sus hermanos que es como el programa de Juana Molino, claro es, Juana y sus hermanas pero con Juani pero más hippie y, y Matilda que es un dúo de Tecnopop que íbamos a escuchar ahora que es la partecita del recorrido eh, que nos falta para estar de los dos lados a una estación de una estación que une eso ¿no? acercándonos al medio del océano porque además si viajamos no puedes no pasar por tu casa un rato claro Exacto Voy a buscar las valijas y me voy para el, tu el viejo caso. continente Bueno, ¿qué escuchamos entonces? Entonces, eh, el viernes 23 a las Eso. 22 horas en el 11 en eh, recital de Planeta X A las 11 de la noche entonces No ¿23 20? horas dijiste? No, dije viernes 23 a las 22 horas Ah, ¿no? 22 ¿Van a arrancar puntual? Sí, vamos a arrancar puntual, porque bueno. hay que terminar temprano ir en... Claro Municipales ¿Y cuánto vale la entrada guerra. eso? Ah, no sé, re barato. Sí. Cualquier, no cualquier, cualquier precio que, que valga una Exacto. Es están sí las tres es mejores bandas de la ciudad. Bueno, ¿qué sí. vamos a escuchar de Matilda? Eh, eh, no, las tres no, faltan los daylight. Faltan los daylight. Eh, de Matilda vamos a escuchar del de, de último disco. Eso dije afuera del.. De, en el corte <risa> dije eso. <risa> Lo sí. repitió Nacho. Eh, vamos a escuchar de, de, del, del disco del año pasado. Eso. Del disco del año, ¿no? Que el disco que salió no, no, sí, sí, pasado. Sí. El disco del año pasado, eh, el tema que a mí más me gusta se llama Desaprender y es el 4. Y el disco es una más. Es de desaparecidos y habla sobre un tema muy importante en este país. No, Vayan y cómprenlo. Yo no, voy no, y me es robo, robo la lista de gratis. temas. Me no quiero no, robar la, me la me lista de temas de recital. Sí. No. La vendo en internet. Besos. Matilda, Aprender lugar, ¿no? desaprender. No. że kontra maldzie seres de esta América. Nos queda un ratito más y Luciano sí. nos va a contar algo. <risa> <Nah, risa> Luciano me acaba de morder en vivo. En serio. No, <risa> no. no, no era en vivo porque <risa> el micrófono no estaba bien. Es ¿El Pero Yo te vivo. Yo te vivo. <risa> <risa> Eso. No, Pregunta... ¿Un lugar donde te y a su bruja. Pregunta eh, a los niños. ¿Qué no. es el jacuzzi? Un te y su burbuja. Chakuzas, es la mafia oriental que te corta un dedo te corta la, la cabeza un dedo o la cabeza. O, la cabeza. o la cabeza un dedo si están de buen humor la cabeza si sí, justo están de muy buen humor eh, eh, no no eh, antes, de, de, de, la mano o del antes de hablar de nada que eso <ríe> es lo que vamos a hacer de la mano para que no puedas escribir cartitas lindas claro Vamos a mandar un saludo a todos nuestros amigos con las que comimos hoy, porque si no nos van a echar en cara. Este es el momento social del programa. No, Sabina Bulino, Jimena Borras, María Pegasi y Caia. Algo. No se ah, el apellido. Mira, que ellas que que comimos que el y comimos colorado. baña Siempre. cauda, Así que la idea es con, con Martín comimos baña cauda hoy. Sí. Venga. Y yo uh, quiero yo, hablar un poco. Yo no a saludo que... a la gente por la radio, a menos que me la culé. No quiero decir nada. <ríe> Menciono, Saludos menciono Nacho. Cuatro. Saludos Nacho. Yo salí un ratito antes, no sé de qué me perdí. Saludos Nacho. No eh, está la canción. El, hoy, ¿no? Sí, está, está, está guardada por ahí. Y básicamente yo quería hablar de por qué a Martín Parodi no le gusta comer pescado. Es un tramo de tu infancia. ¿Por qué motivo no te gusta comer pescado? ¿Qué tienes en contra del pescado? Es no, yo quiero saber nada más, me sonaba muy raro. El pescado vive en el agua. El humano, si debiera comer pescado, solo Aquaman está capacitado para comer pescado porque vive en el agua. Uno todo lo que pueda cazar con las manos. Voy bien en el campo. Comer. ¿Vivís en el campo. <risa> no, y comes vaca. Pero el campo es el, el, el es, es piso y es aire. ¿Y el eso? campo es nuestra patria. Y el aire tiene un cacho de agua también. Me estamos entrando en tecnicismos. Que ya no. Yo lo que quería decir a la policía es que, que no come pescado eso. porque es puto. No come pescado porque su puto. Ah, porque... claro, esa es, es una así. de las... El que, no, el que no come pescado me no gusta concha prácticamente era esa no, no, no, el, el, el, el, el, el pensamiento lineal que plantearon hoy me parece que acá hay algo raro no no, voy no, voy no, no, no, no quiero, yo quiero salir la de la segunda a martín pero él no come Nacho pescado y que y no no. No. Las pies no te las culiaas boludo <Risas> cuál es la onda boludo yo estoy con Nacho y, y, y iría a la conclusión cantada sí claro, obvio quiero cansarme y ser un tipo más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 Culo, Hay que marchar por el culo así, hay que marchar por el culo sí, el culo, oh, sí. Yo le quiero hacer una pregunta Nacho, esta canción ¿En qué, en qué estación estaría? ¿Entre medio de qué? <ríe> Entre medio de que y en, sí. en Panta y la vía. Yo no les mando saludos, pero les dedico el tema. <ríe> Quedó mucho más fino, obvio. Nos vamos ya. Sí, nos vamos, nos vamos, nos vamos. <ríe> hoy tampoco hay disco de la semana porque dura dos días esta semana ya lo dije así que vamos a presentar sí, un simple un simple ah, un simple <ríe> sí, sí, sí. Y queso. no james Dean bradfield que es uno de los integrantes de los manning street preachers que está sacando disco por su cuenta y sacó un primer tema llamado that's no way to take a life esa no es forma de decir una mentira that's no way to take out no, no. hasta mañana esto fue york park Hay que garchar por el mać, people to say it too, just before you rise from the dead, so we crawl from the water's edge, returning to tip our heads again, I'm back to we it all.